¿no? Pasando este momento de indefiniciones por parte de la legislatura de que no, no se define la、eh, autorización o no para licitar nuevamente el área,、eh, lo saludamos a Conrado Martín, él es、eh, propietario de la empresa Don Luis que presta servicios petroleros. Conrado, buen día.、Eh, Luis Talón y Luis l a r d o n e los saludamos. Hola Luis, buenos días. ¿Cómo les va? Este... No sé si se escucha bien. Sí, perfecto, se escucha, Conrado, lo escuchamos bien.、Eh, cuéntenle a、vale. la audiencia, Conrado, usted, eh, bueno, eh, ¿a qué se dedica la empresa suya?、Eh, ¿Qué tipo de servicios presta、eh, allí en, en la zona de 25 de mayo? Bueno, nosotros somos una empresa que en, en el sector petrolero tenemos en la actualidad、eh, trabajando en el yacimiento 32 personas, más toda la parte administrativa, de mantenimiento y demás. Eh, que están directamente、eh, empleados con nosotros,、eh, somos casi 40 personas, y bueno, después ¿no? todo, todo el satélite, ¿no es cierto?, de, de mecánicos, comercios y gente que, a la que acudimos y con la que tenemos relación comercial, eso es, digamos, imposible de calcular en este momento, ¿no? Es, es un, un sector muy grande de la localidad. Y no solo de la localidad, sino de la provincia de La Pampa. ¿no? Este, tenemos proveedores en Santa Rosa, en Pico, en, en Macachín, o sea, trabajamos con, con toda la provincia de La Pampa.、Eh, nosotros, en, la, en, en, el, en, en el petróleo en sí, este, hacemos el saneamiento ambiental del yacimiento del medanito. Sí. Y también hacemos carga de materiales sólidos, o sea. Es, Eso se refiere al manejo de toda la cañería del yacimiento, este, que es llevarla, descargarla cuando llega al yacimiento, este, llevarla a los pozos cuando se está perforando,、eh, cuando trabajan los, los equipos de pooling, que son los que reparan los pozos, este, asistimos a, a esos equipos. También tenemos gente que opera la planta de tratamiento de crudo, d a m o s ese servicio de, de personal que opera la planta. También hacemos、eh, servicio de recorredores en una zona、eh, específica del yacimiento que se llama、eh, Batería 5, j a g ü e l de los Machos, toda una zona allá cercana a la Casa de Piedra.、Eh, es bastante grande el abanico de trabajo que, que realizamos en el yacimiento. Conrado, y, y para entender mejor、eh, la situación por la que está atravesando allí la localidad、eh, pampeana, para uno digo que le queda lejos pensar.、Eh, En esto, es decir, acá no tenemos, este, en la zona por lo menos de la que hablamos, Santa Rosa Tobay, ningún pozo petrolero y no entendemos qué movimiento se genera alrededor de ese pozo,、eh, movimiento económico, me refiero, alrededor de ese pozo petrolero.、Eh, en 25 de mayo,、eh, para entender la dimensión de,、eh, bueno, a través de, en ese caso, usted proveedor, este, prestador de un servicio.、Eh, para 25, ¿qué significa? Eh, más allá del yacimiento del medanito, el resto de lo que tiene que ver con el trabajo en petróleo. Bueno, no, a partir del, del, del 2004, eh, cuando eh, se produce en aquel momento, en 25 de mayo,、eh, esa pueblada, porque nosotros、uh -huh. la llamamos una pueblada, que. También v i esto n e e viene acarreado n o de la reforma de la Constitución del 94, cuando los yacimientos pasan a ser provinciales.、Uh -huh. este, eh, acá estaba el yacimiento del Medanito, que era la mitad en Río Negro y la mitad en Apampa. En aquel momento se optaba por IPF,、eh, habían hecho una pasarela en el Río Colorado y, bueno, iban y venían desde Catriel, se operaba todo el área. En 25 de mayo. Desde el 94 al 2004 no, no hubo actividad petrolera, digamos.、Eh, había algunos vecinos y empresas que trabajaban, pero básicamente en Rincón de los Auces, en Castil, ¿no?、Eh, a partir de esa, de esa gran pueblada que, que, que se armó e n 25 de mayo para defender un poco el tema del, del, del trabajo en el petróleo,、eh, de lo que estamos hablando ya de 21 años, e s o fue en marzo del 2004. A partir de ahí descubrimos todos un poco lo que era la actividad del petróleo, y desde de muy poco、eh, empezamos a trabajar. Y, y sucesivamente, con el correr de los años, se convirtió,、eh, sin lugar a duda, en la actividad principal de 25 de mayo. hoy.、Eh, todos los comercios este, son satélites del, del, de la producción de, de hidrocarburos, todo,、eh, la hotelería, todos los alquileres, todo lo que vos. Puedas ver que ha crecido y ha progresado de manera este, muy, muy importante en el pueblo. Depende pura y exclusivamente de la actividad del, del hidrocarburo y básicamente、eh, de la zona del medanito, ¿no? que la zona del medanito es bastante más amplia: ¿no? e s t á medanito sureste, medanito sur, eh, rinconada, eh, son varios los yacimientos que se operan: ¿no? eh, eh, Jawel de los Machos, o sea,、uh -huh. es, Cuando hablamos del medanito, es un sector, digamos, pero tiene ese, ese sector también tiene yacimientos aledaños y satélites que, que han generado gran mano de obra. Como así también en la zona de, de Gobernador Ayala,、claro. si bien no es tan importante, porque el, el desarrollo mayor del, del hidrocarburo en la zona de Gobernador Ayala se produce del lado de Mendoza. Eh, pero bueno, hay muchísima gente y empresas panteanas en el 25 de mayo trabajando en ese a s e s i a m i e n t o también. Y Conrado, ¿cómo los ha afectado esto, esta situación que no se define el tema de llamada a licitación o nueva n licitación? ¿Ha bajado el, el t el ritmo a a b j o el r de trabajo?、Eh, ¿Ustedes este, han mantenido el personal o pueden mantener el personal que tenían? Porque la empresa ha dicho que frenó inversiones p e t r o q u í m i c a a Comodoro Rivadavia. Sí, la realidad es、eh, que sí, claro, que nos afecta y nos afecta, nos afecta muchísimo, porque nosotros, como, como don Luis Servicios, hace exactamente 20 años que trabajamos con, con Petroquímica, como Doro Rivadavia, 20 años de manera interrumpida, y, y siempre fuimos creciendo, de a poquito, pero fuimos creciendo. Nosotros en el 2005 empezamos a trabajar en PCR, éramos dos personas, y bueno, hoy, como te decía, somos 40 personas. Eh, fuimos creciendo de a poco, pero siempre creciendo, siempre creciendo, siempre creciendo. Ahí, no sé si ustedes se acuerdan, allá por el, el 2014-2015, que, que se le vencían los primeros 20 años de concesión a PCR y, y, y a, ese, a, a ese contrato de, de, de locación y servicio tenía la posibilidad de una extensión por 10 años más. En aquel momento, bueno, se logró la, la extensión y sí, seguimos s trabajando. Tuvimos un pequeño parate ahí de un, de, de un par de meses. Y bueno, a h o y realmente no, no nos afecta de manera directa、eh, como p y m e n o Nosotros,、eh, acá hay pymes de, de General Pico trabajando, hay pymes de muchos lugares y, y el efecto lo, cascada, por llamarlo de alguna manera, de. Que van produciendo las pymes pampeanas es, es importantísimo para la provincia en muchos aspectos, no solo en la mano de obra. Y en 25 de mayo,、eh, acá trabajamos todos con el Banco Pampa, aportamos en, la, en, en, en ingresos brutos de la provincia de La Pampa, tenemos nuestros vehículos radicados en, en la provincia de La Pampa, pagamos patentes, pagamos, es, es un volumen de dinero Importante, pero no solo para 25 de mayo, yo creo que para toda la provincia. ¿no? Ah, eh, como, te, como te mencionaba, nosotros、eh, personalmente, ¿no? Don Luis, somos una empresa muy p a r t e a n a y realizamos todas nuestras compras、eh, de neumáticos en, en, en Macachín, de repuestos en Santa Rosa.、Eh, estamos permanentemente, tenemos el registro de automotores en General h a c h a donde tenemos que viajar y trabajamos con ellos. Las verificaciones técnicas las tenemos que hacer en Santa Rosa. Estamos en permanente、eh, derramando un poco de, de, de los ingresos que tenemos en, acá en este sector. Se derrama en la provincia completa. O sea, compramos las casillas en a l t Italia,、claro. los t r a i l e r s para el yacimiento. O sea,、eh, no es solo 25 de mayo.、No、es, yo creo que es un, un tema que, que a la larga va a terminar afectando a toda la provincia de La Pampa. Por sí, supuesto sí. que los primeros, los primeros que acusamos e l golpe somos nosotros, ¿no? Sí, sí.、Eh, porque y, estamos Conrado, acá al lado. Pero... Conrado,、eh, ¿usted cree que no, no se toma conciencia, de, digo, desde, desde la legislatura, de, de la importancia que tiene para, para, para la provincia este emprendimiento, esta, esta actividad? Sí, yo la verdad es que desconozco los tiempos legislativos, pero.、Eh, Sinceramente los desconozco, desconozco la, las razones también, pero、eh, yo creo que sí, que nos hemos. se ha dilatado mucho en el tiempo.、Eh, normalmente las inversiones en el petróleo son muy fuertes, o sea, son inversiones de, muy grandes, ¿no? Y, y, y, y, y, y normalmente uno observa en la actividad en general, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, cualquier licitación de área, cualquier. Renovación de contrato, licitación nueva, como, como es en este caso que, va, que tiene que ocurrir en la Pampa, por una, por una cuestión legal, digamos, que ya el contrato no, que tiene actualmente Petroquímica Comodoro Rivadavia no resiste extensiones, sino que ya tiene que llamarse a una nueva licitación、yeah. este, pública para, para, para ver quién es la empresa que puede ser oferente. Este, Eh, la verdad, que、eh, lo que te quería decir es que es un contrato que normalmente tres años antes, dos años antes, ya están definidos, ya están cerrados. O sea, eso lo vemos acá al lado, en Río Negro, en, en, como te decía, Chubús, Santa Cruz.、Eh, entre dos y tres años antes ya están las licitaciones, ya se sabe quién, quién sigue, quién es la empresa que va a venir y se producen los, los traspasos paulatinamente、eh, de todo el personal, de todas las inversiones, de todas las actividades. Entonces no se nota tanto este, la caída, ¿no es cierto? Básicamente también no tenemos que olvidarnos de la caída en la, en, en la producción,、claro. que la, la producción de hidrocarburos afecta directamente las regalías provinciales y por ende la, las coparticipaciones municipales también. O sea,、eh, sinceramente creo que, que, que radica un poco ahí también la antelación con la que se trata el tema, ¿no? Y lo que sí veo es que en La Pampa estamos muy encima, el contrato vence en junio del 2026 y estamos muy encima、eh, ya de, de, de la fecha de vencimiento y estamos con esta incertidumbre de, de que todavía no sabemos、eh, qué va a pasar. Y como te decía recién también, las inversiones son fuertes para la productor y son fuertes para nosotros. Nosotros hoy. Siempre que tenemos que hacer una inversión en herramientas, en maquinaria, en camionetas,、eh, son cosas muy pensadas y a largo plazo.、Eh, no, no podemos salir hoy y comprar tres camionetas, cuatro camionetas, y traerla mañana. Eso se proyecta, se, se proyecta a muy largo plazo en el, en el petróleo. Y hoy estamos sin esa proyección. Hoy estamos realmente sin esa proyección, ¿no es cierto? Y también en lo personal. Un poco mm, mm, preocupado porque también no, nos asusta, ¿no es cierto? Nosotros, Petroquímica Comodoro Rivadavia, hace 30 años que está en la zona y nosotros hace 20 años que trabajamos con ellos. También nos preocupa este, el cambio de, de productora que se puede producir、eh, al, al, al haber este llamado. Y bueno, en cuanto antes hiciera. Eh, nos da proyección a nosotros para empezar negociaciones con, con la empresa que pueda llegar a ganar el, el, el, esta licitación si no fuera petroquímica, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es un poco, es, es todo como una, como una incertidumbre generalizada que tenemos no, nosotros como PYME、eh, y realmente no, no, nos preocupa y, y somos también un poco el eslabón más fino de la cadena, ¿no es cierto? Porque... Todo lo que es el personal, como ustedes saben,、eh, medianamente concilió con, por medio del gremio. Este, el día jueves hubo un, una asamblea muy, muy importante, el 25、sí. de mayo u o una sí, sí. movilización sí, muy importante,、eh, directamente relacionada con cuidar los puestos de trabajo. Pero lo veo bárbaro, ¿no? Lo, lo veo bárbaro, la verdad, que el, el gremio de petroleros trabaja. De, de manera, tiene entendida las situaciones en estas porque ellos las han vivido 20 veces ¿no? en, en Eugenio y Río Negro、claro. y, y, la, y la, la tiene entendida y salen rápido y actúan rápido y acuerdan rápido. Y realmente es, es, es admirable este, cómo trabaja la gente del gremio. Pero、eh, los, el e labor más fino terminamos siendo nosotros, las pymes pampeanas, que somos muchas, somos muchísimas. Debemos tener hoy una masa salarial. Eh, no sé decirte con exactitud, pero estamos hablando de que las pymes pampeanas, hoy、pues、realmente pampeanas, netamente pampeanas, de General Pico, este, de, de, de otro s pueblo s de La Pampa, de l 25 de mayo, gente, hoy tenemos una masa de, de más de 600 empleados, ¿viste?、Sí. Y, y, y somos el enabón más fino donde nos cort, se nos corta porque estamos en. Entre las urgencias de la productora y estamos entre las necesidades de la gente, y, y bueno, y, y estamos realmente preocupados. Claro, la verdad, estamos、claro. realmente preocupados. Bueno, veremos、eh, cómo termina esta historia, Conrado. Le agradecemos estos minutos con el programa. e h No, por favor, gracias a ustedes por llamarnos, porque también una de las cosas que por ahí observamos desde el 25 de mayo que al estar tan lejos, este. A veces la, las noticias llegan tarde o llegan cambiadas o, o, o no somos escuchados como debiéramos, porque hoy creo que la localidad, ustedes lo deben saber, este, se habla de prácticamente que entre un 10 y un 12% de, de, de, de los ingresos de la provincia salen de 25 de mayo.、Sí. Y creo que este es un tema que deberían estar preocupados todos los p a m p e a n o s no solo 25 de mayo. Por supuesto. Le agradecemos nuevamente, ¿eh? Eh, que tenga buen día, Conrado. Bueno, muchísimas gracias Luis y quedamos este, en contacto para los que quieran consultar. Bueno, gracias, un abrazo.、Eh, abrazo. Conrado Hernán Martín, él es propietario, es una,、eh, tiene una pyme que se llama Don Luis SRL.